c o m o están? Muy buenos días, como siempre. nos usted da Mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Siempre es grato, es grato estar g r a o e s t aquí con ustedes compartiendo este esfuerzo que hace nuestra alma m a t e r para divulgar el conocimiento científico y tecnológico que se genera en su interior. Un aspecto fundamental, ustedes saben, es traer aquí en su cabina de Radio Ingenio, Radio Universidad, pues.、Eh, A los científicos, a los que están por ahí d e s c u b r i ñ a n d o el conocimiento en las diferentes disciplinas. En ese sentido, pues nos honra con su presencia el doctor José Franco López, que está aquí en su cabina de radio, el cual es presidente pues, de la Academia Mexicana de Ciencias y es el actual director general de, la, de divulgación científica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también se encuentra con nosotros aquí en la c a b i n a el doctor Raúl Pérez Enríquez. Él es académico investigador del Departamento de Física de la Universidad de Sonora. ...es La verdad, pues, yo vino, me felicito porque tuvimos la oportunidad de, de estar con el doctor Franco en una interesante conferencia magistral que dio hace unos, unos minutos aquí en el Teatro Emiliano de Subeldía. Y、eh, platicando con él,、eh, con algunos cómplices que tuvimos por ahí. Eh, lo invitamos a, a, a grabar este programa aquí en Radio Universidad. Una primicia, la verdad, que un、mm, presidente de la Academia Americana de Ciencias. Un organismo, una asociación que integra a los científicos más relevantes del país con la finalidad pues de integrar esfuerzos y de repuntar precisamente la investigación científica en el país, pero también promover la cultura científica. Tienen unos programas impresionantes desde hace muchos años, más de 20 años, más que yo recuerde. Doctor Franco. López, bienvenido a tu casa, la Universidad de Sonora. Hombre, un placer, como siempre, este, es un gusto estar aquí en Sonora, que siempre nos recibe de forma muy cálida. Claro que sí, yo recuerdo, estás con, has compartido espacios con nosotros desde hace ya más de 15 años que estaba yo recordando cuando v i n i s t e a ser parte de uno de los programas todavía muy importantes y relevantes, muy maduros, que se llama el programa de Domingos en la Ciencia. Así conferencias es. Conferencias para niños, doctor Franco. Así es, bueno, para todo el público y en particular, pues para los chiquitines, ¿no? Así es. Sí, sí. Y bueno, y también eres, estás a cargo de la dirección de la. De la divulgación científica, del programa de la Universidad de México de divulgación, divulgación científica. Así es, la, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia es、eh, p、pues、un, una e s u u n dependencia dedicada a generar、eh, pues toda una serie de productos. Eh, como es la revista, como ves, no sé si la conoces. Claro que sí, aquí se, en algunos establecimientos se, se consigue. Se consigue, es una、Así、magnífica es. revista de divulgación. Generamos también cápsulas para televisión, para radio, para medios escritos y tenemos un par de museos. El Museo Universum, que yo creo que es el referente de museo, no únicamente para nuestro país, sino para Latinoamérica. El referente de l Museo de Ciencias. Y también tenemos el Museo de la Luz, que es un museo pequeño, temático, pero es el único dedicado a la luz, no solamente en México, sino en todo el mundo. Doctor, pues además de tú ser un divulgador científico desde hace, desde hace muchos, muchos años, ahora tienes el puesto como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Platícanos qué es la Academia Mexicana de Ciencias, cuáles son sus objetivos, quiénes la integran, doctor, por favor. Bueno, la Academia Mexicana de Ciencias es una asociación civil、eh, que tiene como miembros a científicos de todo el país y en todas las áreas del conocimiento, tanto en las áreas de ciencias naturales y tecnología, como en las áreas de ciencias sociales y,、e, y humanidades. Entonces, tenemos、eh, pues、un, una, una asociación que nació en 1959. Tiene un poco más de 50 años, es una sociedad madura que inició en 1959 con 12 personas. 12 personas fueron quienes iniciaron. En aquel momento no se llamaba la Academia Mexicana de Ciencias, sino la Academia de la Investigación Científica, y a lo largo del tiempo cambió de nombre,、eh, pero inició con 12 personas y ahora tenemos pues casi 2.500 miembros. Dentro de la Academia Mexicana de Ciencias, de los cuales、eh, el grueso,、eh, la mayoría son miembros regulares que trabajan en alguna institución de nuestro país y un poquito menos de 100, 98 miembros de instituciones extranjeras.、También. Les llamamos miembros correspondientes.、Eh, de estos 98 miembros correspondientes de instituciones extranjeras, tenemos 10 premios Nobel. Entonces, es una asociación pues que tiene un número muy muy importante de miembros con currículums espectaculares, y bueno, 10 de ellos son más ni menos que premios Nobel. Entonces, es una institución madura, con mucho prestigio, que、eh, tiene una labor bastante, bastante bien enfocada a posicionar a la ciencia y a la tecnología. No solamente en la mente de los ciudadanos de nuestro país, sino también en el resto del mundo. Tenemos una asociación que está vinculada con el resto de las academias de ciencias del mundo. De hecho, hay una asociación, hay una agrupación de academias de ciencias a nivel mundial que sería el equivalente de la ONU en academias de ciencia. s En donde hay 105 países representados, y México es parte del comité ejecutivo de esta asociación que se llama IAP, Inter Academy Panel. No es un nombre muy, este, muy claro para. Para que la gente sepa de qué se trata, pero bueno, yo creo que es, es, es la organización más importante que hay de academias de ciencia, s porque es eh, mundial. Eh, somos parte del comité ejecutivo, como te acabo de decir, y además、eh, la IAP está、eh, definida en regiones para poder trabajar. Digo, un, un organismo tan grande, pues tiene una asamblea general cada tres años, pero no puede trabajar. este... De, de, de una manera global, entonces、eh, trabaja de manera regional. Existe la sección europea, la sección de Asia, y la sección de África y, por supuesto, la sección del continente americano. americano. Desde Canadá hasta la Patagonia y la sede de la sección regional americana está justamente En las oficinas de la Academia Mexicana de Ciencias aquí en México. Mira, pues es un, es, la verdad, damos mucha satisfacción nosotros como Universidad de Sonora escuchar que en México hay una organización. ¿Por qué se reúnen los científicos en torno a una organización de este tipo? Bueno, mira, porque hay muchos、eh, temas que son afines a todos los países, este, los、eh, científicos y los ingenieros de cualquier país. Pues son miembros de la sociedad y, como tal,、eh, tienen un impacto en la vida socioeconómica del país donde viven. Y por otro lado, pues la ciencia, la tecnología y la innovación, como bien sabes, son palancas de desarrollo social, palancas de desarrollo económico, que tienen pues un, un impacto profundo. En la evolución de la civilización y la、claro. evolución de las, de las sociedades mismas. Entonces, hay muchísimos, muchísimos temas que nos parecen relevantes.、Eh, por ejemplo, México tiene problemas nodales de alimentación,、eh, problemas nodales con el agua, con la generación de energía, con los sistemas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pues estos problemas son problemas. Que aquejan a todos y cada uno de los países. Y entonces, pues, las academias de ciencias están interesadas en ver de qué manera el conocimiento científico y tecnológico puede ser un elemento sustantivo en generar un mundo、eh, sustentable,、claro. sostenible, y de qué manera podemos ayudar a erradicar en la medida de lo posible la pobreza. A erradicar en la medida de lo posible las enfermedades, a generar alternativas para la energía, en generar alternativas para mejores viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el conocimiento tiene un impacto a nivel global, y bueno, yo celebro que hace alrededor de 15 años se formó esta asociación mundial y poco a poco se han generado iniciativas, primero regionales. Y después、eh, a nivel mundial. Por lo pronto, digamos, en la parte de todo nuestro continente,、eh, ya tenemos, por ejemplo, un documento en donde se hace un estudio, un análisis de pues,、eh, la riqueza hídrica en 15 países de toda, de toda América.、Eh, y México pues, fue、eh, quien coordinó este trabajo junto con Brasil. Eh, sin lugar a dudas, bien mencionas,、eh, en nuestra época actual se basa en, en la era del conocimiento, pues la ciencia y la tecnología como pilares de desarrollo. ¿En México se escucha al científico? ¿Es un foro? ¿Cómo canalizas, como tú, como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, nos escuchan los tomadores de decisiones, los que establecen las políticas públicas? Pues mira, desafortunadamente en el pasado no ha sido así. Pero bueno, pues yo soy muy optimista y, y yo creo que todos los presidentes que ha tenido la Academia Mexicana de Ciencias pecamos de ese optimismo porque, pues, estamos、eh, empujando el barco en esa dirección: en que、eh, la ciencia y la tecnología、eh, sea apreciada por la sociedad y sea utilizada como una herramienta para toma de decisiones. Por justamente los tomadores de decisión. Entonces, en el pasado hemos tenido poco éxito, pero yo, yo creo que en este momento se están abriendo puertas y la situación está cambiando. Yo estoy convencido de que、eh, este gobierno nuevo que tenemos、eh, en este momento、eh, está visualizando. Eh, a los científicos como aliados estratégicos para las iniciativas nodales del país. Y si tomas, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, pues la ciencia y la tecnología aparecen en muchos de los capítulos, en particular de manera muy, muy relevante en el eje de educación de calidad para todos. Ahí está bien, bien definido el papel que debe e de d jugar la ciencia y la tecnología en el desarrollo educativo. De nuestro país. Y bueno, tú lo sabes muy bien:、eh, la inversión en educación es una inversión estratégica, en donde, p u e si logramos generar una educación de calidad científica y humanística, pues vamos a ver cambios muy, muy importantes en nuestro país en el futuro próximo. Eh, ¿Hablamos de una comunidad científica en México competitiva de calidad, doctor? Sí, mira,、eh, yo creo que para poder comparar a México con el resto de los países, tenemos que utilizar algo que normalice las cifras.、Eh, yo te puedo decir que, por ejemplo, hay alrededor de 40.000 investigadores en todas las áreas, en todo el país, de los cuales aproximadamente 2 0 mil de estos investigadores. Pertenecen al programa del Sistema Nacional de Investigación.、Eh, pues veinte mil y c u a r e n te a mil t pueden parecer muchos o pocos, pero si nos comparamos con otros países, entonces podemos normar qué tanto es tantito,、uh -huh. ¿no? Como dicen por ahí. Y por ejemplo,、eh, si tomamos como,、eh, como norma o como elemento de normatividad el Producto Interno Bruto, Pues nos damos cuenta, o también podemos utilizar la población total del país como, como elemento normativo. Este, nosotros tenemos una deficiencia muy, muy importante de investigadores en absolutamente todas las áreas. Déjame ubicarte. En el caso de astrofísica, que es el área que conozco con bastante detalle, México tiene 200 astrónomos profesionales.、Uh -huh. Estados Unidos tiene más de 4 mil Entonces, el tamaño de los ejércitos es muy diferente. Y si tomas, por ejemplo, el hecho de que la población de Estados Unidos es tres veces mayor que la población de México, pues entonces divide entre tres esos cuatro mil y divide entre tres esos doscientos. Este, no, perdón, los, los cuatro mil d i v i d i d o s entre tres, y de todas maneras、eh, terminamos siendo como c i n c o o seis veces más pequeña nuestra comunidad por habitante que la de Estados Unidos. Si tomamos España como ejemplo, España tiene casi 500, ¿okay? y España tiene la mitad de la población de México, pero tiene el doble de astrónomos, o sea que por habitante tiene cuatro veces más. Entonces, no importa, digamos, qué u t i l i c e s para hacer la normalización, si nos comparamos con el resto de los países, tenemos un ejército para hacer investigación muy pequeñito y debemos de hacerlo crecer. Ahora, tenemos gente, gente de primerísima, gente tan buena o tan mala como cualquier investigador de cualquier país. O sea, tenemos gente de primera,、uh -huh. pero desafortunadamente en números pequeños. Tenemos pocos investigadores y hay pocos laboratorios en nuestro país para hacer investigación. ¿Cómo solucionar esto? Pues mira, el raquitismo que hay de nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación es un raquitismo que está enraizado en、eh, el poco financiamiento que hay para ciencia y tecnología y el poco peso político que tiene en la agenda nacional. El sistema de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, la única manera de darle la vuelta es cambiando las visiones y los parámetros. Entonces, por,、eh, por un lado, como ya te dije, esta nueva administración está mirando a los científicos y a los ingenieros como aliados para construir el futuro del país, lo cual es muy bueno. Eh, hay un, no solamente un deseo, sino ya hay un incremento en el presupuesto de ciencia y tecnología. Un incremento que dista mucho de ser suficiente,、claro. pero que pues, todo kilómetro empieza por un milímetro.、Uh -huh. Y bueno, pues hemos, este, hemos avanzado este año y hay la promesa de avanzar en los próximos años.、Eh, la ciencia y la tecnología pues tienen s u s p r o d u c t o s muy, muy claros que pueden ser utilizados por los sectores productivos. Por las industrias, y en ese sentido, pues es muy, muy importante el tener una inversión privada que pueda desarrollar la innovación en nuestro país. Este es el talón de Aquiles del sistema.、Eh, si, si, si bien el sistema es raquítico en el número de investigadores en áreas de ciencia básica o en áreas de investigación aplicada, en el caso de innovación, No es raquítico, es este, está comatoso, está, está muy, muy mal. Y se refleja en patentes y todo s Y se refleja pues, en、eso. todo lo que ya sabemos. ¿Por qué?、Uh -huh. Pues porque no hay este, inversión privada. Ahora, esto no quiere decir que eh, eh, no haya capitales nacionales emprendedores que estén interesados. Simple y sencillamente lo que quiere decir es que no ha habido condiciones que estimulen, que garanticen que ese capital privado. Se invierta en estas áreas. Entonces, por un lado, es importante que se generen políticas públicas, que generen puentes entre los académicos y el sector productivo, en particular, y los empresarios, y debe de haber garantías para que la inversión pueda verse crecer y no se ahogue, como ha sido el caso hasta este momento, en donde se ha privilegiado la inversión externa. Sobre la inversión nacional. Se ponen muchas trabas a, a los emprendedores nacionales y se les dan muchísimas facilidades a los emprendedores extranjeros, lo cual pues, no es sano para nuestro país. Seguramente hay, hay una visión, como tú, como presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, observa que tienes una visión clara y seguramente una de las、eh, propuestas es que se escuche. Abrir, tocar puertas, que la comunidad académica, los científicos, los investigadores, las universidades tienen propuestas. Y, y, y definitivamente las tienen. ¿verdad? Y también hay que cambiar las legislaciones de universidades e institutos, porque en este momento no, no hay la posibilidad de que investigadores de una universidad、eh, se conviertan, sin dejar de ser investigadores de, de una universidad, en empresarios. Claro. O sea, esta parte está vedada, lo cual pues, no está vedado en muchos otros países, en los países del llamado primer mundo. Al contrario, se estimula que los investigadores、eh, se aventuren, pongan su dinerito en donde piensan que las cosas pueden crecer y se aventuren a generar empresas de alta tecnología. Pues fíjense, estamos platicando con el doctor José Franco López, él es presidente de la Academia i c a n i a de Ciencias. Este, también director general de, de, de la Dirección de Divulgación Científica de la UNAM. Estamos platicando sobre la ciencia, la tecnología, su impacto en el desarrollo de la sociedad, en la educación. Y precisamente, doctor José Franco, fuiste invitado aquí a la Universidad de Sonora este, para ser parte de un evento, de dos eventos importantes. ¿Verdad, Raúl Pérez? Tú estuviste. Has estado por aquí con el doctor. Sí, precisamente. Este, dos eventos relevantes que dicen la Academia Mexicana de Ciencias está aquí, pero también promoviendo la ciencia, la tecnología.、Eh, sí, precisamente、eh, el doctor vino a participar en el, en el primer Congreso Estatal de Ciencias Exactas y Naturales y Encuentro de Enseñanza de las Ciencias、uh -huh. y nos vino a dar precisamente esa plática magistral de la que tú hacías referencia. En, el, en este momento, y el otro asunto que creo que sería importante que nos platicara es sobre la instalación de la sección regional de la Academia Mexicana de Ciencias、eh, que se hizo el día de ayer aquí en la Universidad de Sonora en el Departamento de Física. Este, pues sería oportuno que también nos hablara de, de ese aspecto porque parece que tiene varias cosas muy importantes. s c o m o no? Con mucho gusto. Mira, la Academia Mexicana de Ciencias, como ya les dije, tiene 2.500、eh, afiliados o cerca de 2.500 afiliados y el trabajo dentro de la Academia pues también se hace de forma regionalizada. O sea, hay cinco regiones、eh, definidas en nuestro país para la Academia y el Estado de Sonora está en la sección. Noroeste, en donde también están los dos estados de Baja California, Baja California y Baja California Sur,、uh -huh. también está Chihuahua, está Sinaloa y está, creo que Nayarit también.、Eh, okay. y, y, este, y bueno, pues、eh, dentro de, de, esta, de este esquema, el, la sección noroeste, pues había tenido su centro de masa. Gravitaba, digamos, el trabajo de las secciones regionales alrededor de Baja California, que tiene una alta concentración de、uh -huh. lugares para hacer investigación, en particular en e s e n a d a donde está el CISS, c está la Universidad de Baja California, está el Instituto de Astronomía, está el Instituto de Nanotecnología de la UNAM. Entonces, bueno, pues es un lugar con, con muchísima actividad científica y tecnológica. Y bueno, pues、eh, las presidencias de las secciones, Noroeste se habían centrado en Baja California y es la primera vez que、eh, la presidencia se viene para Hermosillo,、pues、se、y、viene para por, Sonora. Y que por cierto también tiene otra característica que comentabas ahorita: la importancia que tiene、eh, la, el que en esta ocasión la, la persona que encabeza la sección la, como presidenta de la sección regional es la doctora Mayra. De la torre. Así es,、eh, ella es investigadora del CIAD,、eh, entonces, bueno, pues no solamente se vino para, para Sonora, sino que además es encabezada por primera vez esta sección por una mujer, y no solamente está encabezada como presidenta por una mujer, sino que toda la mesa directiva es de mujeres.、Eh, de mujeres,、claro. Así es, son tres mujeres, está la. La, la presidenta, la secretaria es una investigadora de Baja California y la tesorera es una investigadora que está en Mazatlán, en Sinaloa. Entonces, bueno, pues este, yo creo que son magníficas noticias. Primero que el. Digamos que el, la parte hegemónica que estaba jugando Baja California ya no sea tan hegemónica porque están creciendo muchos centros en, en, en otras regiones. Y bueno, aquí está la Unison, que、pues、es un referente en desarrollo de ciencia aquí en el norte. Y está el CIAT, que es un centro con、claro. ACID, que es el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Y, y, y Mayra. Pues es una científica reconocidísima, tiene el Premio Nacional de Ciencias y Artes. De hecho, ella. Fue la primera mujer que obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes de la Presidencia de la República.、Uh -huh. Entonces, bueno, pues, este, pues es una es persona con, con, con muchísimo prestigio y además、pues、es una, una, este, una innovadora, no solamente en su área este, de trabajo, sino también este, es una persona muy, muy inquieta con muchísimos proyectos y estoy seguro que, que esta sección va a florecer m a r a v i l l o s a Doctor, ¿cuáles van a ser las funciones de esta, de esta nueva mesa aquí en, en esta región? Bueno, ¿Cómo entonces, se verá beneficiada? No, bueno, yo、veces? creo que eso se lo tienes que preguntar a Mayra directamente,、Ajá. porque yo creo que ahí hay que, hay que tener, digamos, la información directamente、Ajá. de la persona. De lo que a mí me ha comentado, pues es que piensa、eh, incrementar la, la, este, la participación de todos los científicos, en particular de las mujeres. Porque en,、eh, digamos, en esta sección hay 119 miembros,、eh, de los cuales únicamente 20 son mujeres. Entonces, menos del 20% de la membresía de la academia en la sección regional son mujeres. Entonces, ahí hay mucho trabajo por hacer para. Estimular que las mujeres participen. ¿Quiénes pueden、Ciudad? ingresar a la Academia Mexicana de Ciencias en esta región? En, bueno, en cualquier, en, en, en cualquier lugar, el perfil que se requiere b、bueno, u、pues、es n o p u e e ser s un investigador activo、uh -huh. en algún área de cualquiera de las ciencias, desde humanidades hasta física y matemáticas, y por supuesto, cualquiera de las ingenierías. Y entonces ser un investigador en activo y pues tener ya un currículum. Bien, este, bien establecido, tener este,、eh, alumnos que se hayan doctorado,、uh -huh. eh, tener una tasa de publicaciones y un prestigio bastante alto. Entonces, no sé si, un, si estás familiarizado con digamos los requisitos que hay para ser profesionales.、Eh, eh, eh, Miembro del, del Sistema, sistema nacional, nacional de Investigadores en los niveles 1, 2 y 3,、eh, lo que se requiere es ser cercano al nivel 2 o al nivel 3. Claro,、tres. y además, la verdad, hay que organizarse, la comunidad científica debe organizarse, doctor, a través de cualquier dependencia. En este caso, la Academia Mexicana de Ciencias hace este esfuerzo muy importante. Doctor, pues、eh, muy grata tu, tu visita, muy provechosa. Tuvimos la oportunidad de escuchar tu conferencia sobre astronomía, arcaastronomía de nuestro país, la historia, la verdad es muy bello. Saber, la ciencia es divertida, la ciencia da placer, decía uno de, uno de nuestros físicos por allá en la UNAM, precisamente. <risa> te agradecemos mucho,、eh, Raúl Pérez.、Eh, pues, estamos en, te agradezco también que nos hayas acompañado. Nada,、eh, no hay seguramente fue un éxito el Congreso Estatal de Ciencias Exactas y Naturales. Platicaremos este, con más detalle, invitaremos al, a, ya después de una evaluación final. Y, doctor. Te agradezco mucho tu presencia aquí en Radio Universidad. Al contrario, el agradecido soy yo y este,、pues、enhorabuena s e porque han hecho un trabajo maravilloso. Todo, todas las veces que he venido siempre encuentro cosas nuevas, cosas、eh, vigorizantes que están sucediendo por aquí. Muchas gracias, doctor José Franco López, presidente de la Academia m e x i c a n a de Ciencias. Raúl Pérez Enrique, te agradezco m o tu apoyo. Gracias, tu servidor Rafael Pacheco, les agradezco su atención y los esperamos dentro de ocho días en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Hasta luego.